Berriozar y Ratia, Seurea, FMCO E1.0. Toda la música de baile tiene hueco en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM.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 Berriozar, buenas noches comarca Bienvenidos, bienvenidas A la sintonía del 1.00.8 De la FM Bienvenidos, bienvenidas A Berriozar In Session <risa> Tu programa de música de baile Cada viernes en riguroso directo De 9 a 11 De la noche Fin de semana en redifusión de 11 de la noche a 1 de la madrugada. Viernes 22 de marzo, sábado 23 de marzo, domingo 24 de marzo, fin de semana. Weekend en Sintonía 100.8 en Sintonía Berriozar y Ratia. Hey, ¿Quién te habla? ¿Quién te pincha lo mejor de la música de baile? Cada viernes, cada sábado, cada domingo Álvaro, Álvaro, Álvaro DJ Contigo Y que esta semana también tenemos un montón de buenas dedicatorias, ¿eh? A través del email de contacto berriozarinsession arroba El email de viernes cada sábado y cada domingo Explota para ti, está muy caliente Como caliente está la sesión que tenemos preparada para esta noche aquí en el 100.8 en Berriozar Racia en Berriozar In Session, con estos dos platos que tengo por aquí en cabina, en los estudios de tu emisora favorita. Y hey, por cierto, emitiendo desde Berriozar para toda la comarca, para todo, y Duñerria para ti. nuevo fin de semana si nos escuchas en directo, seguimos en fin de semana si nos escuchas en sábado y en domingo de 11 a 1 de la madrugada en directo de 9 a 11 de la noche los viernes contigo calentándote la noche antes de salir ya sabes lo que tienes que hacer sintonizar el 100.8 disfrutar, vibrar, saltar y votar con la música de baile la mejor música de baile del momento aquí en tu radio Berriozar y Radia. y esto Berriozar, Berriozar, Berriozar In Session ¿qué te parece si comenzamos? ¿Te parece bien? Pues vamos a comenzar con un tema que a mí me encanta, un tema que me gusta mucho ¡Ey, qué bien suena, qué bien suena esto, eh! ¡Qué bien suena! Es la música que te trae Dance, DJ and Company con todo un pelotazo All Night in Ibiza You have to Let's go, let's move to the base. Like everybody is a Ash. not me. Put your smile on your face. We gonna rock in the place. Take a new glasses. hold them high. Yes, we're gonna rise up to the sky. de hoy aquí en la sintonía del 1.00.8 de la FM con yeah. Night in Ibiza la música de Dance DJ and Company alegrándote, calentándote esta noche de viernes, esta noche de sábado o esta noche de domingo según cuando nos escuches que nos vamos con algo también caliente como esto que suena ahora... ¡Ey! Seguro que te suena. Hablamos del The y este Dance for You. Algo más lentito, ¿eh? Después de la caña trayera de esta gente. Let us show you how. con algo más tranquilito en esta noche de viernes, sábado, domingo aquí en el 100.8 en Berriozar Insession. Let us show you show you how much I hate being Show you, show you, show you with me. I can never say how it used to be Loving you is really all that's on my mind And I can't help but to think about it day and night I wanna make that body rock Sit back Tonight and watch I'm gonna Back. Drop, drop, drop, drop in this thing. pero a la vez un bailable el que estamos escuchando en Berriozar In Session Tu programa de música de baile, ya sabes que todos los estilos musicales en lo que se refiere a la música de baile Están aquí, en Berriozar In Session, cada viernes, sábado y domingo contigo Una versión del clásico Dance For You de Beyoncé A manos de DJ Butler. Uno de los DJs que les va esto del romanticismo por lo que se ve. Y es un DJ que no le va mucho el chunga chunga y que quiere meter temas lentitos de artistas conocidos por todos y por todas y llevarlos a, a la música más lentita todavía. Pero vamos a dejarla atrás la música lentita Porque lo que hemos venido es a disfrutar de una noche caliente A calentarte la noche para que después tú En tu bar, en tu garito de siempre Puedas bailar y puedas seguir disfrutando de la música de baile Así que nos vamos con una dedicatoria Que nos manda a través del email de contacto Ya sabes, el barriozarin.com arroba com, El email que lo tienes abierto a las 24 horas del día Para dedicar la música que tú quieras A quien tú quieras Como esto Que va a empezar ahora mismo a sonar ¡Ey! ¡Qué bueno, eh! Hey, ¡Qué bueno! Es el tema bueno Dance" Que nos lo pedía Suriñe Para toda la gente de la chantrea Y en especial para su cuadrilla Pues ahí va Para toda la cuadrilla de la chantrea, para toda la cuadrilla de Suriñe este tema. Buena dance de manos de DJ Baldi y Kiko Jiménez. de tema el que nos han pedido a través de berriozarin.sesion arroba .com. el email de contacto de berriozarin.sesion para ti abierto a las 24 horas del día los 7 días de la semana para que tú te, con, te pongas en contacto con nosotros y nos pidas la canción que quieres dedicar a quien quieras dedicar Gracias Suriñe para toda la gente de la chantrea En especial para toda su cuadrilla Este pedazo de tema, Wanna Dance De manos de DJ Baldi Iday Y DJ Cato Jiménez Sonando para ti en viernes, sábado y domingo Sonando para ti en weekend, en fin de semana en Berriozarin se tu programa de música, de baile, dos horas, 120 minutos a la semana En riguroso directo el viernes, el sábado y domingo en redifusión, ya con una noche cerradita, eh De once de la noche a una de la madrugada Oye, que nos vamos con esta cosita que a mí me gusta, a mí me gusta, eh Está extraído de Fiesta 2013. Are you ready to play. Y sí, la música es de Dance DJ. la diabla suena así. Escúchala, disfrútala. Y por supuesto, bailala. Aquí en el 100.8 de la FM en Berriozar y Ratia, en Berriozar in Session Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ay, fue mi error Por complejo de quijote Fui llevando ese error. Si ella retornara y se conmueve, le arré tu otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón. Vamos a aquí en Berriozarin Session este tema, La Diabla, de manos de Dance DJ. Nos vamos con otra dedicatoria a través de berriozarincession.com, la última dedicatoria por la tarde-noche de hoy, o noche cerrada si nos escuchas en fin de semana, la revancha Eh, la verdad es que me ha costado Me ha costado bastante, bastante buscarla Pero aquí la tenemos Es la música de Danny DJ Y es de Count to Electric Party Está dedicado De Jaime, Aidor y Luis Para toda la peña de Berriozar Ellos ya lo saben Pues para ellos, aquí, en el 100.8, en Berriozadín Session, este pedazo de tema. ¡Count to Electro Party! De manos de Dani DJ, uno de los DJs importantes en el panorama estatal contigo, quien te pincha, lo mejor de la música de baile. Aquí en cabina Álvaro DJ. Up la noche sin dudarlo, pedazo de tema de Dani y DJ sonando para partir en las ondas del 100.8 en las ondas del 100.8 en Berriozar y Ratia y en tu programa de música de baile, Berriozar In Session, cada viernes, sábado y domingo noche. Nos vamos con otra cosita, nos vamos con esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto... Nos vamos con un poquito de Batuca, la versión dance Una versión un poco así heterogénea, ¿no? Digámoslo Batuca and Techno House De manos de DJ Party Session a bailar un poquito, vamos a disfrutarlo, ¿eh? ¿Te parece? Venga, vamos a subir el volumen y vamos con esta batuca Antecno House. poquito rarito, ¿no? Pero bueno, quería ponerlo para que lo disfrutaras y para que lo saborearas En esta noche de viernes, sábado o domingo Estamos en pleno weekend, estamos en pleno fin de semana Batuka Ante Gnoccau se llama Si quieres más Es de manos de DJ Party Sessions Así que ya lo sabes Vamos con otra cosita, nos vamos con un remix de un clásico, un clásico, un clásico Que lo conoces de sobra, es el clásico de la camisa negra Tengo la camisa negra, negra, negra Te suena, ¿verdad? Eso de tengo la camisa negra, pues sí, sí, sí, sí, sí He encontrado el remix del tema y es un auténtico pelotazo Si no, escúchalo y luego ya me contarás Seguro que tú lo estás bailando como lo estoy haciendo yo Sí, sí, aquí en cabina la 100.8 En los estudios de Berriozari right Este remix del clásico La camisa negra De manos de DJ Remix Factory Te cuento que lo puedes encontrar Dentro del recopilatorio DJ Only Latin Remix ¿Vale? Para que lo puedas bailar Y lo puedas disfrutar también en tu casita Como seguramente lo estás haciendo ahora mismo O también lo estás haciendo en tu bajera Porque sé, sé, sé que gente que se ha puesto en contacto con nosotros En berriozarincession.com Tienes enchufada la radio, ¿eh? Viernes, sábado y domingo, así que nada Un saludito para todos ellos, ¿eh? Oye que seguimos con más marchuti Más marcheta ¿eh? Nos vamos con el Bill Fever, Un tema De DJ Jax Un trivial tribal Medley mix Que suena así En tu dial El 100.8 En tu programa de música de baile Que te calienta la noche Berriozar Incesión. Seguro que te suena esto Es un remix tributo A Madonna y a Michael Jackson Así que pedazo tema Que se ha curriado el señor DJ Jax Para meter este Dance remix tributo a Madonna Y al señor Michael Jackson Con este Billy Fever Oye, que tengo por aquí ya preparados los platos, ¿eh? están ardiendo, están calientes Así que enseguida empezamos con una sesión importante e interesante Que te traemos para ti cada fin de semana Después de ponerte las mejores canciones dentro de la música de baile Y las dedicatorias que nos hacéis llegar a través de everriozarinsesion@hotmail.com. Pero antes de meternos en faena, antes de meternos con esa sesión, te voy a pinchar esto otro Oh, madre mía, madre mía, madre mía Con esto vas a votar, vas a saltar y vas a vibrar allá donde te encuentres Escañeros contundentes, suena así o así de bien Lambada tecnomix. ¡Ey! Cañero y contundente La lambada de siempre ahora con un chunda chunda Toque personal Del señor DJ Chushi Lo escuchamos Escuchamos la cuña del programa Y enseguida nos matemos en faena ¿Te parece? Venga, vamos a escuchar Vamos a bailar Vamos a menear el cuerpo con esto Lambada La estuve mirando por casita algo así interesante y me di cuenta de que esto te iba a gustar. Seguramente que lo estás bailando, que lo estás disfrutando, que estás votando en tu casa, en tu bajera, donde te encuentres. Pero eso sí, como no, sintonizando la 100.8, sintonizando Verriozar y Ratia, cada fin de semana en riguroso directo de 9 a 11 de la noche. Río Zarin Session, tu programa de música de baile, sábado y domingo te seguimos calentando la noche en redifusión de 11 de la noche a 1 de la madrugada Ahí está sonando este pedazo tema, y está sonando la lambada Tecno mix Lo dicho, escuchamos si te parece la cuña del programa y seguidamente comenzamos a darle vueltas a los platos para que disfrutes y saborees de una sesión auténticamente buena, buena, buena que tengo preparada para ti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 Så your baby now i'm addicted to your touch i'm so excited i'm addicted to your baby into my eyes, cause all I need is love, oh, how many days, I found myself away, and now I need to stay, oh, I know these things, I know how does it feel, when rain is on your skin, oh, how much I feel, I know how much I try, to be just you and I, oh, now this is real. You can feel the sunlight Det motiverar i kom con design. Med intenso och en solen av att få hela dagen. Jag börjar bara med att musiken ska pues te maten yo estoy muy intenso es una radio lo dice la prensa lo que está de moda Federico pobre soltera solo tuyo no la pizza porque no puedo damelo amor y tu cuerpo caliente me empieza Open Gangnam Style Martin, Martin With the best house and electro beats on the left Get ready, the party begins now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 Roll with the crew, yeah, you know how we do It's right vamos a ir, vamos a ir terminando ya el programa de hoy en este viernes 22, sábado 23 domingo 24, pleno weekend en pleno fin de semana ¡VIVENSE! Oye, que muchísimas gracias a toda la gente que sintoniza cada viernes, cada sábado y cada domingo, el 100.8 Berriozari Ratia con todo lo mejor de la música, de la baile quien te pincha Quien te las pone? ¿Quién te trae lo mejor para que disfrutes, bailes y votes, Álvaro TJ, no lo olvides, ¿eh? ¡No lo olvides! Oye, que aunque el próximo viernes esté en rojo el número 29 de marzo, nosotros vamos a estar aquí, ¿eh? ¡Vamos a estar aquí! Sí, sí, y lo vamos a hacer con una auténtica sesión de música de baile. Al ser festivo, ¿qué te parece que vamos a hacer? ¡Piensa un poquito! Pues te vamos a poner una sesión de dos horas De 120 minutos, ¿eh? De 120 minutos pinchando para ti O sea, no tendremos las dedicatorias No te pincharemos la mejor música del momento que está sonando Pero sí una sesión de dos horas por ser festivo ¡Toma, por el morro! Así que ya lo sabes, el próximo fin de semana No hay discoteca, no hay barito Sintoniza al 100.8 porque esto va a estar muy caliente Dos horas de auténtica sesión de baile Pinchándote lo mejor para ti, para tus oídos Así que ya lo sabes, será el próximo viernes 29 de marzo Sábado 30, domingo 31 Y me quiero despedir con esto que suena ahora Con el Bad Romance Lo conoces de sobra Y te lo quiero dedicar, y que estás al otro lado del dial, a través del 1.00.8 de la FM, a través de Berriozar y Ratia, a través de tu programa de música de baile, Berriozar In Sesión. Lo dicho, volvemos el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo... Viernes de 9 a 11, sábado y domingo de 11 a 1 de la madrugada en Redifusión Con una auténtica sesión de baile, 120 minutos, 2 horas para ti Hasta la semana que viene, chau chau